Cuentos de hadas españoles Ratón de ciudad y ratón de campo Había una vez un ratón que vivía en la ciudad Encontró una foto de su amigo del campo Y decidió hacerle una visita y sorprenderlo Este lugar huele fatal. Huele a sucios animales de granja. Encontraré la casa de mi amigo enseguida. Hola, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Quería darte una sorpresa. ¡Qué sorpresa! Bienvenido al campo, mi querido amigo. Estoy encantado de que hayas venido desde la ciudad a visitarme Los amigos empezaron a charlar un rato Has hecho un viaje muy largo Debes de estar muy cansado ¿Por qué no vas a refrescarte? Mientras tanto te prepararé algo de comer El ratón de campo se dirigió a la granja Mientras el ratón de ciudad se refrescaba Bueno, bueno Voy a coger unas verduras frescas Pero el ratón de ciudad acabó con toda el agua refrescándose ¡Oh! ¡Qué poca agua! Mi ciudad es mucho mejor El ratón de ciudad estaba muy enfadado ¡Ven! ¡Comeremos aquí fuera! ¡Ya lo tengo todo preparado! El ratón de campo sirvió boniatos, remolacha, nabos y leche fresca. ¿Por qué no te sientas? El ratón de campo sirvió al ratón de ciudad. ¿Esto es lo que coméis en el campo? Comida insípida, no sabe a nada. El ratón de campo se esforzó en impresionar a su amigo, pero no lo consiguió. Después de la comida, el ratón de campo decidió enseñarle la granja al ratón de ciudad ¡Oh! ¡Qué aire más puro! ¡Puedo oler el aroma de esas flores! ¿Qué es esa cosa verde? ¡Eso! ¡Son guisantes frescos! Entonces se encontraron con el abono fresco ¡Oh! ¡Qué mal huele! Mi ciudad está muy limpia. Sinceramente, mi querido amigo, no me gusta cómo vives comiendo esta comida. Rodeado de insectos y con toda esta suciedad. ¡Ven a mi ciudad! Olvidarás todo esto. Siento lo de la comida, pero a mi comida no le pasa nada. Todo aquí es muy fresco. Me gustaría que me acompañaras a la ciudad unos días. ...para enseñarte cómo vivo. Podrás comer queso, pasta, nueces y cosas así. ¡Me parece genial! <risa> ¡Seguro que te encantará! <risa> El ratón de ciudad preparó su maleta para marcharse. ¡Es hora de irme! ¡Gracias! ¡Lo he pasado bien! ¡Nos vemos pronto en la ciudad! Los ratones se abrazaron y se despidieron. Unos días después, el ratón de campo preparó la maleta para ir a visitar al ratón de ciudad. ¡Qué edificios tan altos! ¡Qué coches más relucientes! ¡Y qué comidas más ricas comeré! ¡Acabo de enamorarme de la ciudad! ¡Eh! ¡Qué ruido ensordecedor! Por fin llegó a casa del ratón de ciudad Bienvenido, bienvenido querido amigo, bienvenido a mi casa El ratón de ciudad invitó a pasar al ratón de campo a su casa Hablaron un rato Cuando la criada de la casa puso la mesa, el Ratón de Ciudad olió la comida y dijo. Oh, oh. ¡Vamos, amigo! ¡La comida ya está lista! ¡Adelante! El Ratón de Campo estaba deseando probar aquella comida. Sírvete tú mismo, amigo. Hay queso, leche, pasta, tostadas, mantequilla de cacahuete, tarta y fruta. ¡Gracias! Estoy muy impresionado con tu estilo de vida Creo que me quedaré aquí contigo En cuanto empezaron a comer, la criada regresó Con un palo para espantarlos ¡Criaturas apestosas! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, corre! ¡Hay que esconderse! El ratón de ciudad estaba avergonzado ¡No te preocupes, amigo! ¡Comeremos en cuanto se vaya! Decidieron salir a dar una vuelta hasta que recogiesen la mesa. Ven, te enseñaré un lugar donde puedes comer de todo. Oh, ¿Qué? ¿Qué es eso? Unos famosos grandes almacenes. Vieron un gato en su camino que corría a toda velocidad a por ellos. ¡Rápido, escóndete! Oh, ¿Qué era eso? ¡El corazón me late muy rápido! Un gato gigante que se irá enseguida. Tú, espera en silencio. Cuando el gato se fue, entraron en los grandes almacenes. El ratón de campo vio algo con un aspecto muy raro. ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Es una ratonera! ¿Qué es una ratonera? Bueno, intentaré explicártelo. En cuanto intentes coger ese queso, te quedarás atrapado y ya no podrás salir. Creo que me va a dar un infarto. Esto es demasiado para mí. Bueno, no seas exagerado. Solo ten cuidado. Bueno, ya estoy cansado de tanta carrera, salto, tener miedo, pavor, peligro. Yo no había venido aquí para esto. Pero... He decidido que regreso a mi casa. Allí vivo muy tranquilo. Siento muchísimo todo esto. Prefiero recoger buena comida fresca en mi jardín Y no esta comida atractiva y peligrosa Es mejor vivir de forma sencilla Que andar corriendo tras todos los lujos de la vida Y el ratón de campo regresó a su casa Y permaneció allí el resto de su vida